No busco bulla ni a nadie perjudicar Acércate no me huya que te vas a lastimar Se ha derrumbado una torre muy alta y sin afirmar Temo que el que mucho cobre se tiene al fin que cansar Eso no es nada mara, eso no es nada mara איזו נא לקראמבה, איזו נא לקראמבה, נו שורים בה בגאה. איזו נא לקראמבה, איזו נא לקראמבה, איזו נא לקראמבה, איזו נא לקראמבה.